sé que no valgo mucho Para arreglar una silla Para hacer con un serrucho Un banco o una mesilla A la corriente le temo Admiro al electricista Por nada pongo los dedos Donde hay un cable a la vista Zapatero a sus zapatos, campesino a sus trigales comediante a su teatro, jardinero a sus rosales Yo cantante a mis canciones, creo que tengo bastante Me sobran tantas razones, para no envidiar a nadie sé que valgo muy poco Para pintar una puerta Para arrancar los rastros Para sembrar una huerta No sé bien que no me aclaro Con muchas cosas sencillas No reconozco y no engaño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 tu teatro, que yo con mi melodía trato de echar para adelante, ganándome el pan de cada zapatero día. Zapatero a sus zapatos, al a sus rosales, campesino a sus trinales, yo cantando mis canciones. Me sobra muchas razones para no envidiar a nadie. Zapatero a sus zapatos, campesino a sus trinales, zapatero a sus zapatos.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 Búscalos en Facebook como Primero Café Luego Existe. Visítalos. Hola maestro, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Ya entramos al aire? Sí, también estamos en Facebook para los que nos quieran mirar. Ahí estamos. ¿Se ven qué guapos estamos? Claro. ¿Es el programa número? 92. Casi al 100 y el 100 vamos a armar un rumbón aquí en la librería. Maestro, ni esté prometiendo porque va a llegar el 100 y no vamos a hacer nada. No, no esté comprometiendo gente. Oye, el día de hoy... Eh... Diciembre 14, mediados ya del mes, eh, muy, muy próximas las fiestas navideñas. Ya empezaron algunas y hoy les trajimos algo que va muy relacionado a todo esto. Vas a ir a la fiesta, vas a ir a la posada, pues hay que ir guapo y con un zapato que sea adecuado. Como decíamos ahorita para nuestros amigos de Facebook, pues eh, para que puedas bailar bonito... Y para que puedas bailar bien y que puedas girar como toda una diosa. Y tener una presencia. Los zapatos adecuados, sí. ¿cierto sí. o no? Así que el día de hoy nos acompaña Julieta Salazar de Hobby Dance de Roberto Salazar. De, Rob de Rodolfo Salazar. Ah, perdón, Rodolfo. Ay, te digo, ya no sé ni leer. <risa> perdón. No te Así que aquí está, tenemos dos grandes invitados el día de hoy, obvio nos trajimos a Humberto porque ya el público lo quería conocer, que sí. quién es Humberto que tantos invitados nos manda, pues ya lo trajimos también, es un bailador, tenemos quien nos está viendo desde Suecia, afortunadamente sí, andan saludos. desvelados, pero un saludo hasta Suecia, ¿a quién y a quién? A Mariana, Óscar Oscar y a Vale, a Valentina, que iba a esperar sus saludos, así que... Le mandamos un besote. Ya se puede a dormir. Ya se puede. <risa> allá es de noche. Sí, allá son las 11 de la noche, Ajá. ¿cierto? Pero bueno, ojalá que aguanten un ratito aquí con nosotros. ¿Sale? Maestro, la, nuestra primera canción del día de hoy se llama Zapatero a su zapato. Eh, a cargo de Paquito Guzmán. Él es una de las eh, muchas personas que vamos a extrañar porque acaba de fallecer el 9 de diciembre del 2021, del presente año. Murió a los 82 años y ya tenía muchos años padeciendo cáncer. Él eh, fue uno de los máximos exponentes puertorriqueños a nivel mundial de la salsa romántica. Así que, pues, espero que les haya gustado a todos. Ya después podemos hacer un programa sí. en honor a él. Sí, sí, nos dejó su música, que es lo importante. Bastante. Y es un bast gran legado. Bastante buena música, ¿eh? Y que pues lo único que le impidió seguir tocando, pues fue esta enfermedad, sí. ¿no? Que conforme iba poniéndose más malito, pues ya, no le fue posible. Bueno, y aquí estamos con los invitados, que lo que nos concita a todos, en lo que tenemos en común es la pasión por el baile, ¿no? Cierto. Por el baile como una actividad lúdica, una actividad de, de prevención de enfermedades, de... de equilibrio psicológico, tantos beneficios que tiene y, y, eh, y uno de los elementos básicos para llevar a cabo de una manera adecuada esta actividad, pues es el calzado, ¿no? O sea, qué es lo que te pones para moverte. Exacto. Y en este caso, pues tenemos aquí a Julieta de Hobbit Dance que ellos se dedican A fabricar zapatos, pero más bien tú platicanos de eso. Sí, por favor, Julieta. Nosotros podemos decir mucho, pero nadie mejor que tú. Sí. A todo nuestro público le encantan sí. las historias. Ah, bien. Sí, bien. les encanta saber cómo iniciamos, por qué llegamos. Así que tú extiéndete todo lo que quieras. Ah, muy bien. Pues entonces estamos en muy buen lugar. ¿eh? Sí. Claro. Pues, bueno, este... Nosotros mi Yo empecé en esto del zapato porque mi familia se dedicaba a la fabricación de zapatos. Mi abuelo tenía fábrica y después mi papá tenía su fábrica y mis tíos. Okay. Y Entonces nosotros fuimos siete hermanos y pero todos estudiamos carrera de ciencias. Nadie. Nada que ver con el calzado. Nada que ver con el zapato. Todos somos que, que ingeniero químico. Yo soy ingeniero químico. ¡Ay oh, no, pues no! Nada que ver. <risa> nada que ver. Pero yo creo que ya lo traes, ¿no? Porque lo ves, lo vives, este. Creces con creces eso. Creces con eso. Entonces, de alguna manera te llega, ¿no? Claro. Y aparte a mí siempre me gustó el baile desde chiquita. Ah, yo eso te, eso te iba a preguntar. ¿Te gusta bailar? Ah, Ay, pero sí. mira, ya me contestaste. No, sí, desde pequeña me encantaba el baile, este pero extrañ irónicamente mi mamá no cómo crees a sí, mi mamá no mi mamá era una persona que mm. le gustaba la ciencia no entonces me decía Ajá. que para qué querías estar haciendo bailes y que de eso me iba a morir de hambre <risa> <risa> bueno ah, sí, bueno ¿no? o sea, sabes las mamás no sí, de esa época sí, no sí. no que por qué no no no y siempre era la escuela las calificaciones o sea siempre las carreras de de estudio no sí y yo me escapaba de mi casa para irme a estudiar ballet ah, Así, al cultural Cabañas Ajá. ¿sí? ahí estaba la, la escuela de ballet y yo me escapaba ahí a hacer ballet, a escondidas de mi mamá porque mi mamá no, no, le, no, le, no le llama la atención y no le gusta Hasta la fecha. Hasta la fecha. No, no la hiciste cambiar de opinión. No, pues fíjate que sí, porque me dice, mira hija, haces muy bonitos zapatos. <risa> Pero bueno, son... ya la vamos convenciendo. Ya, está convenciendo y ya, ya le he llevado a eventos y todo y pues como que ya, ya le cambió por fin la, el pensamiento ah, y la idea. Perfecto. Pues fíjate que así fue como empecé. Este, Yo hice mi carrera, me dediqué a mi carrera. Pero este, hubo una época muy pesada aquí en Guadalajara, en la fabricación de calzado. Sí. Cuando empezaron a traer muchos zapatos de... Chino. De chino. chino. Sí. sí, brasileño. Brasileño, chino, que estaba baratísimo. Pero era de pésima calidad. Sí, te lo ponías y se deshacía. Y aparte los pies olían espantoso. puro sí. plástico. Quemaba sí. la suela horrible. Eh, yo te lo platico porque eh, mi mamá también ha estado dentro del mundo zapatero toda su vida. ¿Sí? Toda su vida. Ella empezó wow. a trabajar a los 14 años. Eh, digo, nada que ver exactamente con el baile. No sé si alguna vez escuchaste una fábrica de calzado que se llama Dione. Ay, sí, claro que sí. Ah, mi mamá trabajó 30 años ahí oh, y actualmente trabaja para una fábrica que se llama... Traps. Traps, de, los Ellosco, mo, de los Morales ajá, de, de Roberto Morales fue el fundador Roberto Morales sí. Orozco el, eh, ellos al principio, una cosa chistosa ellos uh -huh. al principio fabricaban puro calzado para caballero uh -huh. eh, le toca llegar a mi mamá en esa época y toma posesión de la fábrica uno de sus hijos, uh -huh. el mayor Y él le dijo, papá, olvídate, en lo que los caballeros compran un par de zapatos, las mujeres ya compraron cinco. Sí. Entonces, vamos a cambiar de giro. Oye, no, pero si yo toda mi vida, supongo yo que Roberto le dijo, no, oye, pero toda mi vida he hecho zapato de caballero. Pues estás equivocado, papá. Vamos, vas a ver, te lo voy a demostrar. Wow. Y claro, pues las mujeres somos más vanidosas. Eh, Entonces sí. funcionó y hasta la fecha... Su marca es mosquitos. Mosquitos. Así Ajá, es sí. como como se conoce y ya todo trabajan en catálogo y varias cosas así. Entonces oh. nosotros por ella supimos. Ellos también tuvieron así como una racha. No sé cuántos años hace de esto. Mar, no, Ay, ¿qué serán? Déjame ver, son 20, 30, como 35 años, mm. más o menos. Y hubo esta racha, mi mamá nos decía: <coughs> es que está llegando zapato de fuera, zapato chino y, y muy mala calidad, pero la gente se va a comprar porque es muy económico. Sí, muy barato. Pues sí, pero te salía caro. Nosotros conocimos gente que literal, como tú lo mencionaste, iba caminando y la suela del zapato se quedaba en el piso y ellos seguían caminando. Sí, el tacón <risa> se iba desbaratando, <risa> caminando y desbaratando el zapato sí pero pues ya habías hecho un gasto y, y ahí vas a comprar otros zapatos no horrible y te enganchabas porque eran muy baratos pero pues malísimos de buena sí, calidad sí, Eso sí. sí tenían el gancho de la buena vista no o sea que, sí. Ah, sí, se, bien. Sí, se veían bien gatazo, dirían, daban el gatazo dirían por gato. ahí <risas> esa es sí. la palabra sí. sí y en esa época pues fue muy difícil para toda la industria zapatera aquí en Guadalajara tú ya tenías la fábrica en ese entonces mi papá sí pues ah, no okay. mi papá todavía estaba mi padre Entonces, este, ya pues, como de alguna manera mi padre siguió, uh -huh. lógicamente ya no con eh, los volúmenes que él estaba acostumbrado, pero él hacía un zapato tipo flexi, uh -huh. okay. entonces él tenía su línea de, de ese tipo de zapato cómodo, de vestir, bonito y sport, ¿no? Y así siguió mucho tiempo, pero en un accidente mi papá muere en el 2000. Ah, caramba. Entonces, este, pues des, ya estaba la fábrica, ¿no? Entonces, uh -huh. de siete hijos que éramos, que somos, perdón, porque todos estamos vivos, de siete hijos, este, pues nadie tenía, a, este, atracción por lo de los zapatos y todo, ¿no? Aunque siempre vivimos oh, del zapato. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, siendo yo química y teniendo mi carrera y trabajando en mi carrera, dije, bueno, o sea, pues yo me lanzo. Mucho. Ya está aquí. Ya está aquí es este me gusta y órale no y empecé con moda moda moda de, de, ay, de ya ves que todas las mujeres les gusta la moda ¿no? <risa> sí y dice ah, bueno pues empezamos con moda pero este ahora había mucha competencia tú sabes no yo dije bueno hay mucha competencia en este medio a veces te peleabas hasta por 10 pesos no de diferencia de un de uno a otro no sí entonces dijimos bueno vamos a a cambiar el giro y me voy a ir a a baile porque me gusta el baile me empecé a dar cuenta que nada más había tres modelos para los bailarines y eran sí. los mentados Miguelitos sí uh -huh. y a veces bailarinas de salsa y de todos de todos de salón se ponían folclóricos para bailar salsa. No sé ah, si te caray. llegaste a dar cuenta. Sí. No, la verdad no. No, sí. no. no, no, no. No soy tan observadora, pero supongo que sí nos tocó en alguna ocasión verlo. Sí, porque no había más. No había, no había modelos, no había diseños, no había nada. De verdad es que no había nada. Estaba el clásico eh, de folclórico que se usaba para todo, uh -huh. con clavos o sin clavos. Sí. Y luego que más había ballet y ya empezaba lo de jazz, okay. pero nomás tenías tres modelos, uh -huh. entonces yo me empecé a dar cuenta que que no había nada para los bailarines y gustándome a mí el baile dije no pues esto no puede ser como que y con esos zapatos tan feos bueno bailar, <risa> sí. Por oye es que sí, sí imagino yo que traían un súper vestido un traje x y veías los zapatos decías ay me deben los zapatos sí ¿no? sí sí entonces yo dije uh -huh. no tengo una fábrica de zapatos me gusta el baile veo que la que no que no hay nada que, que te dé les dé alternativas uh -huh. entonces dije bueno pues un nicho de mercado claro me mercado de oportunidad, de oportunidad ¿eh? y pues uh -huh. tenía ya la fábrica tenía uh -huh. este me encanta el baile y empecé a darme cuenta también que el baile cada baile tiene su técnica claro Este, no puedes usar el mismo zapato Para lo mismo En todas las disciplinas de baile No Entonces dije Bueno, aquí Aquí tienes que trabajar Con el bailarín Ver este ¿qué ¿Cuáles es lo que, son lo que, los requerimientos? ¿Qué necesita para bailar? Para sentirse a gusto Para proyectarse Para Hasta para definirse El mismo, ¿no? O sea, claro Ay, ya me gustaría Uno de este color Con este tacón Con esta textura Mil cosas, ¿no? Entonces yo sí. oh, no pues está bien O sea Nadie se había preocupado al menos aquí en Guadalajara. No, eso es cierto. Entonces, este, pues de ahí fue, Te empecé. Este, empecé con las de folclórico, uh -huh. seguí con español, seguí con ballet. Este ya al mismo tiempo ya estábamos trabajando salsa. Uh -huh. Este y platicando con los bailarines, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita en los casos de salsa, me acuerdo mucho que este que necesitaban un zapato flexible. Uh -huh. ...que el zapato se mueva contigo... ...con tu cuerpo... Sí. ...este... Que ...ay sí, porque si está duro... ...imagínate nada ...sí, más. duro, tieso... ...que no te ayude a girar... ...este... ...no, son muchas cosas... ...entonces, este... ...empezamos a trabajar mm. con ellos... ...lógicamente sí estaba... ...la competencia americana... <risa> ...y de otros lados... ...europeos y eso, ¿no? ...pero igual... ...como decías tú... ...de plástico... ...este... ...súper delgaditos... Yo creo que el metatarso se quedaba embarrado en el piso Ay, cuando qué horror, bailaba. Qué dolor. Sí, sí para presentación sí te, sí, sí, se usa muy delgadito porque marcas mucha punta. Sí. Pero para salir a bailar, para tomar clases y todo, pues necesitas tener más confort, claro, que no te lastime, más seguridad, más sí, seguridad. porque no sabes el piso que te vayas a encontrar, ¿no? Exactamente. Y hay veces hasta los diseños, por ejemplo. Tú puedes escoger ah, quiero este diseño, me encanta, no sé qué. Pero no te va a funcionar en el baile. Porque necesitas que te agarre bien tu talón, que te dé soporte, que te, que te envuelva tu pie y que te dé seguridad para bailar. Entonces, sí. Todo, todas estas cosas las fuimos trabajando, trabajando, platicando con los bailarines, viéndolos, observando. Mucha observación. Claro, <risas> imagino. <risas> sí, entonces... Empezamos con las técnicas, después ya empezamos a meter colores, diseños, texturas para que tuvieran alternativas. A las mujeres nos encantan los zapatos. ¡Claro! Entonces, ¿Cómo no les vamos a dar el gusto de que puedas ver, escoger y probarte? ¿no? Ahorita que, que regresemos del corte le vamos a preguntar a Humberto ¿Cuántos pares de calzado tiene él? Y vamos a comparar con los que tenemos nosotras. <risa> okay. ¿Te tenemos que, que hacer eh, un corte, vamos a escuchar A, a un patrocinador y aparte nuestra segunda canción del día maestro con esta lo voy a, lo voy a chequear el día de hoy se llama Orquesta Metropolitana quien la interpreta y la canción se llama Zapateo wow. cuatro minutitos chicos bailenle poquito Klava tu klausa pateru Klavat tu klausa pateru Klava tu klausa pateru Klavat tu klausa pateru Zapatero Clava tu clavo zapatero Clava tu clavo zapatero Clava tu clavo zapatero Clava tu clavo zapatero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 ya regresamos maestro y estamos hablando para todos los que nos están escuchando solamente por internet eh, pues que tenemos toda una historia en esto del mundo del calzado y que es una historia fascinante la verdad eh, dice Julieta llegas a reconocer el olor del pegamento, sí, de la piel eh, sabes cuando están recién hechos, cuando no, cuando los acaban de pegar Eh, yo les comentaba que, que cuando yo era chiquita y que me iba a la fábrica eh, aprendí hasta a flejar cajas, que era lo que se usaba. No sé si sea la misma forma hoy de, de empaquetar, pero en ese entonces y era así como de fuerte. Y hazlo fue porque se tenía que jalar el, el fleje. El fleje. Eh, y los colores decíamos. A mí me encanta. Antes de preguntarte a ti, yo quiero que Humberto nos diga: ¿cuántos pares de zapatos tienes en total? Ay, no, la, no, la, no, no, no, en total. La, la verdad, la verdad, tengo tres nada más. Fíjate, ¿cuántos no, tienes, Julieta, no, si no es indiscreción? No. no eres tema. No, no, no, no, no eres no. tema ni buen cliente, Humberto. ¿eh? No, yo tengo tienes? como de 25 a 30. Ahí en la torre. No, ¿Hay sí. solo sí. sí, sí, te sí. creo. Eh, maestro, ¿usted cuántos pares de zapatos tiene? Pero Muchos, sí tiene varios, sí, maestro. Cuatro. Es tiene poquitos más, pero... pero. Sí, te va a decir? Es que sabes que, volvemos a lo mismo, siempre tienes más de lo que tú necesitas para el diario. Sí, Yo es. imagino tú debes de andar pues, un poco formal porque es tu manera sí. de trabajar, ¿no? Sí. Nosotros, eh, bueno, ya el maestro trabaja en casa, yo también trabajo en casa y después damos las clases en, en la academia. Entonces, para mí lo indispensable son los tenis. Sí. Entonces, yo tengo como seis, siete pares de tenis porque debo de estar cambiando y tengo especiales para bailar. Y, y esto, o sea, siempre si sí buscas como de acuerdo a, pero yo no podría vivir con tres pares de zapatos no, no, no. eso es definitivo ni yo tampoco, no, no, muero. no es que ya si a eso le sumas a la fiesta pues Ya no llevas el tenis, debes de llevar algo mejor. Claro, claro. Sí. que combine al vestido, que combine a la bolsa y estas sí, cosas, ¿no? Sí, Así es. Es. Yo por eso tengo mi asesor, que es Marianita, que se ha venido a dormir, pero ella es mi asesor en, en esas cosas. Julieta, ah, y, ¿y en, y en, en esta ¿Sí? línea de, de casado de baile cuántos años Tenemos, iniciaste. Esta... Ah, pues, mira, pues como te comenté, yo empecé... Eh, Creo que empezamos con el hacer zapato de baile un año antes que falleciera mi papá. ¿Qué hacía antes tu papá en la fábrica? ¿Qué tipo de zapato ah, el, fabricaban? El, Ellos hacían tipo flexi, pero ah, okay, okay, este sport, sport sí. con piel al corte, uh -huh. este, tacón cuña. Entonces era un zapato sport cómodo que podías usar y pues, encontró su nicho sí. y vendía bastante bien. ¿Solamente dama? Sí, Guadalajara hace pura dama, la verdad, honestamente. Entonces, sí, es este, sí pura mujer. Okay, entonces ya de ahí un año antes un más antes, o menos. Sí, mi papá falleció en el 2000 y este y ya un año antes empezamos, uh -huh. empezamos. Yo empecé con los Pininos con él, con él guiándome. ¿Y qué decía tu papá? ¡Ay, Julieta! <risa> Dice, no, fíjate, este, yo creo que él, él te, me dio muy buenos consejos. ¿Sí? Y decía que un consejo que él me daba y que, y que me agarré de él fue que yo encontrara mi línea. Que el secreto es encontraras tu línea que te guste, uh -huh. porque ahí vas a expresar todo y, y, este, y la gente lo va a ver y le va a gustar. Cierto. Entonces él tenía su línea, que era el sport que le encantaba, y su marca se llamaba Hobby Club, de Rodolfo Salazar ah, okay. porque era un club de un hobby de para el zapato uh -huh. era un hobby se había hecho un hobby entonces le puso Hobby Club okay. entonces como ya me había dado ese consejo de que tendría que encontrar mi línea o sí. lo que me gustaba hacer yo dije bueno me gusta el baile como te había platicado y entonces bueno pues le voy a llamar Hobby Hobby Dance uh -huh. entonces, claro es Hobby Club es lo Hobby mío. Dance es lo mío entonces se, se hace adecuado mucho el nombre de mi papá y lo dejé como Rodolfo Salazar Uh -huh. Y eso también es una historia porque fue como un, un reconocimiento a, a la trayectoria de, de lo que se dedicaba a la familia, claro. a mi papá, el haberlo perdido y decir, no, lo, lo mantengo vivo. Yo traté de mantener vivo a mi papá claro. siguiendo su, su, su, su, su lo que él se dedicaba. Entonces fui bajando lo que yo era como química y me uh -huh. fui dedicando al zapato. ¿Qué dijo la familia? No, no te va a ir mal. ¿Estás segura? ¿Estás loca? No, no, o sea, sí, sí, La familia estaba así como que, ¿estás segura? No, pues sí. No fue fácil, fue difícil porque te voy a ser honesta. Tuve que competir con zapato, con marcas extranjeras. Este, había, hay mucho malinchismo también. Claro, ¿sí? por supuesto. Eh, por ejemplo, el ballet es muy cerrado. Sí. Y les, sí, tiene que ser muy bueno muy bonito muy técnico entonces sí. tenía que competir y llegar con ese mercado que también es muy difícil entonces lo logramos pero uh -huh. nos costó como tres años para llegar a ese mercado nada más Wow. entonces sí te, te puedo decir las he visto de todas y ahorita estoy muy feliz y muy contenta porque lo que hemos hecho y lo que hemos ofrecido y lo que este hacemos le gusta mucho a la gente y eso okay. me da una satisfacción muy padre Humberto ¿se hace poco fue por unos zapatos Sí, sí ya me, me sí. platicó Que orgullosamente estrenará Ya tendrá cuatro sí. en lugar de tres Ah, sí. ah es, el cuarto. Oh, sí, es el cuarto Qué bueno, me gustó Y sí, entonces este, es, Me gusta a mí En lo personal atender a, a los clientes pues, Porque Ajá. Si contratas a alguien no tiene la pasión, exactamente. O no tiene el, el feeling de decirte, a ver cómo cómo bailas. Yo me fijo hasta el el porte de la persona, su postura y luego, a ver, hazme un giro, a ver, ponte estos zapatos y muévete como te gusta a ti bailar. Y sí, se ponen a bailar en los pases y uy, no se siente cómodo, se siente rico y, y ya ahí empezamos. Oye, ¿nunca te ha tocado uno que le dices, no, mejor ve y aprende a bailar y luego regresa? <risa> creo creo que no son los zapatos, ¿eres tú? Sí, sí, sí, me ha tocado, ¿eh? Oh, era chiste, era chiste. No, pero sí, este, les das buenos consejos. Por ejemplo, acostumbro también a recomendar, oh, ¿con quién estás yendo a bailar? Mira, ve acá, de, de tal lado. Muchos son principiantes, uh -huh. muchos me llegan gente que apenas está empezando y quieren su zapato de baile. Genial, eso sí. los motiva. Exactamente. Ya tienen la herramienta. Sí. Claro. Y además, pero hay que asesorarlos bien. Sí. Porque llega, oye, quieren unos zapatos de baile, pero no estoy seguro y que cómo funciona y qué hace. Piensa que es un zapato normal, o sea. No, claro que no. Y le digo, no, mira, pruébatelos, es un tenis para bailar. Este, no porque yo los haga, pero sí son muy cómodos. Entonces, este, no, no, ya. Bu buena <risa> ya, vendedora. Ya eh. si sí, era un buen oficio, sí. Excelente pero, vendedora. Pero mejor fabricante. Ah, sí, pues las dos cosas. Me gusta sí. mucho hacer lo que hago y y sobre todo eso, darle a los bailarines alternativas, opciones y todo. Sí. Porque, eh, ah, perdón. No, que no, no, no, no, adelante. También hemos estado haciendo zapatos para teatro, obras de teatro. Wow. Este, hicimos el zapato para fandango. Uh -huh. Perdón. Sí. Estamos en vivo, perdón. Este... Pues hemos hecho para varias compañías de, de baile uh -huh. que se presentan en teatro. Uh -huh. de. Oh, ¡Dios mío! <risa> ¡Qué insistentes! ¿Quiere entrar Batman por favor. <risa> <risa> ¡Es que zapatos negros! Sí. ¡Sí! ¡Me gustan! ¡Quiere sus zapatos? <risa> zapatos! ¡Ahí viene, ahí viene! Oye, yo, yo lo que sí quiero es que nos platiques... Sí. eh. Por, a, hablando, por ejemplo, uno de dama, uno de caballero ¿Qué, qué me ofrecen en cuanto a seguridad? Nos mencionabas que uh -huh. debes saber si bailas en duela, en piso, en un atrio Donde mueres con ese piso que llegas todo cansado, ah, sí, ¿no? Sí, molida Descríbenos un, un, un, uno de cada uno, por favor Ok, bueno, pues mira Este, yo siempre les pregunto en qué tipo de piso bailan. Es importante saber porque de esa, de eso va a depender la parte de abajo de nuestro zapato. ¿Ok? Este, este, por ejemplo es gamuza que uh -huh. es piel y esto es lo que te ayuda a girar suavemente. O sea, te ayuda. Si tú giras tus pies gira la cadera, claro, la cadera, perdón, si tú frenas los pies, los que no, giren, que no se mueve bien, frenas la cadera, ¿Sí? tus movimientos son más cortados o más inseguros y, y no, no, no te ayudan pues, todo lo que te frena no te ayuda, entonces eso es lo que hace la gamusa. Okay. Mi zapato en especial, nosotros pusimos un, una ligero antiderrapante, uh -huh. que es como una herradura, una forma de herradura, sí. que eso te ayuda mucho para el tipo de piso. No sé si les ha tocado pisos vitro pisos Ay, oh, sí, sí, que parece muy que andas resbaloso. patinando. Ma en hielo. De mantequilla, sí. ¿no? Sí, que dices, ¡ay! Ah, bueno, esto es lo que te ayuda. Por ejemplo, pues en el Salón Veracruz, ay Dios mío, era así como bien resbaloso. A mí esta miedo me daba. Blanco, bambi. Ah, sí, sí como no, y Los ahí lo que, el que sale perdiendo es el pobre acompañante porque le traes la mano así de no, es que <risa> si no te agarro me caigo las ¿no? uñas, ¿no? Sí. Ah, pobrecitos pero bueno Esto es lo que hace el antiderrapante, es para que puedas usarla en ese tipo de pisos. Correcto. No te ayuda no te, no te frena totalmente, pero te ayuda que con un movimiento de la orilla tú te alcances a detener. ¿okay? Si sientes que te va. <risas> si sientes que te va, muy bien. Eso es lo que hace esta parte de aquí. Por eso hay que escoger, si vas a bailar en atrio, en cemento, Esto te lo acabas muy rápido. Uy, claro. Es como si le metieras una lija a la piel. Yo creo pie, que con ¿no? una bailada ahí ya llegas sin zapatos. Sí, ¿no? Y, no y son aguantadores, sí aguantan, pero este no te van a durar muy poquito. Entonces, ahí lo que recomendamos es una baqueta suave, no una dura como del folclórico, porque la de folclórico se necesita zapatear. Uh -huh. Aquí no, entonces ponemos una baqueta suave. No traje un ejemplo ahorita uh -huh. de esa, de baqueta suave, pero eh, recomiendo que sea baqueta ya depende si quieres con antiderrapante o no antiderrapante es, es elección del bailarín, ¿no? Okay. Entonces, esa es la parte de abajo. Este, una cosa importante para las damas es su tacón, ¿no? Sí. Los profesionales manejamos 4, 7 y 10. Ya estamos metiendo un intermedio con 8 para que esté a, a la mitad. Pero sí es importante el tacón porque este, si tú usas un tacón 7, tú puedes bailar 6 horas seguidas y no lo sientes, y no lo sientes. Sí. un alto 10 como es este ay no este, <risa> soy padre pero aguantas que será dos horas <risa> más o menos no y ya dominándolos bien y ya dominándolos sí, bien entonces sí, sí. Este, eh, muchas bailarinas por ejemplo acuérdate que cuando bailamos las mujeres estamos en releve estamos en puntas generalmente siempre estamos trabajando con el metataso sí y siempre el taco lo tenemos un poquito más arriba sí. entonces este eh, por eso el 7 es un tacón cómodo que tú te vas a, a te levantas en relevé y estás en punta y puedes moverte frágil, más fácil si tú llevas un alto 10 te va a costar más a, más trabajo estar Levantar, en relávar claro. levantarte estar en relevé sí y pues tienes que trabajar más y, y te vas a cansar más por sí. eso te cansas más rápido sí claro Entonces, bueno, eso es en cuanto al tacón, entonces 4, 7 y 10, y el 4 es el más pequeño, se ve, se ve bonita, siempre se escoge un tacón bonito, ad hoc, tipo campanita, y es muy cómodo para la gente que no, que tiene algún problema de tobillo, o de rodilla, o de cadera, que siguen bailando y que quieren bailar, y ese pues, tacón y es muy guapos. cómodo, sí, siempre hay que están muy bien presentados. Perfecto. Entonces ya hablamos del tacón, de la suela Sí Ok, la parte de adentro es importante también Porque este es un material que nosotros utilizamos Para que te, lo que hace es chuparte tu sudor Ay, excelente Porque cuando estamos bailando estamos nerviosos estamos Sí, cañando. no, no, y aparte pues de tantas horas de estar bailando Llega un momento donde tienes ya un juego en el pie, en el zapato Sí, se te y, hace resbaloso. Y eso cansa mucho, sí Y este material lo que hace es que tu pie siempre va a estar fijo Sobre todo en el caso de nosotras las mujeres, ¿no? Que son sandalias y que si te sale, si te vuelves resbalosos los, los dedos se te van o te sientes insegura para bailar. No traemos calcetines como no los traemos. chicos. Oh, así es, entonces ellos están más seguros que nosotros. Claro, <risa> por eso yo voy a comprar de niño. <risa> <risa> Ay, sí, <risa> claro, es buena elección. Entonces este material es lo que hace, te fija siempre tu pie y está, este, te da seguridad. Okay. Lo importante es que en de un determinado tiempo, pues se satura, Pero hay que estarlo deodorizando uh -huh. con algún líquido especial, con algún talco, o simplemente dejarlos al sol o que se ore okay. Entonces, esa es la cualidad que tiene esta parte adentro. Mi, mi, mi zapato tiene un, una esponja con memoria uh -huh. que hace que tu pie esté oh, bien cómodo. cómodo. sí es un tú, tú lo pones y, y ya puedes inmediatamente baile, ponerte a bailar. No necesitas, como dicen... Ah, y lo tengo que amoldar, ¿no? Moldar, ah, sí. ¿no? Ponte los antes, porque si no te sacan ampollas. Ah, oh, te sacan ampollas. En este caso no, porque tiene una memoria que es uh -huh. muy suave, colchonada. Te, uh -huh. te protege mucho el metatarso. Uh -huh. Y este. Y es como un tenis, honestamente. Ay, qué rico. Y en cuanto a diseños, colores, pues bueno, tratamos de hacer los diseños que este. Que sean cómodos para baile, que te, que te agarre esta parte de aquí, te dé seguridad. Sí. El talón siempre tiene que ir tapado. Sí. Nunca debe de estar estalonado. No, claro que no. Entonces tiene agarrado, pues este esta parte de aquí ya puede ser cruzado en T y siempre te va a dar más soporte. Ah, perfecto. Entonces los diseños están hechos para, eh, pensando y observando cómo lo necesitan las bailarines para... Qué importante, porque realmente te vas... Nosotras como chicas, te vas a la fiesta con la zapatilla que tú tienes en la casa uh -huh. y llega un punto donde las tienes que botar. Ay, sí. Porque dices, no, o sea, está mi pie de por medio, está mi tobillo de por medio, ya me hizo una ampollita, entonces mejor dejas el zapato, pierdes el glamour y <risa> sigues bailando y sigues como puedes. Sí. sí, la verdad es que sí. Y así, se, yo estoy segurísima que todos los que nos están escuchando Ya se enamoraron las chicas, ya dijeron, ay, yo quiero unos así. Ah, sí, la verdad es que, sí o oh, no, maestro. Sí, cómo no. <risa> bueno, sobre todo, porque hace falta más la difusión de ese tipo de herramientas, porque hay muchas personas, porque afortunadamente ha crecido, he notado que ha crecido la gente que le interesa el baile, como es de socialización. ...pero desconoce que hay productos así... ...porque mira, ahorita que estás hablando de que hay productos que se vienen del extranjero... ...pero no tienen la característica de que es un trabajo artesanal y personalizado... ...claro, de hecho, de hecho... un trabajo artesanal tiene que ver casi casi como una expresión artística... Uh -huh. ...que hacer una cosa en, en serio o sea, si, pues, ellos te, te hacen... ...te venden una marga, ¿no? ...pero aquí estás hablando de un trabajo de arte, ¿no? ...artesanal... ...artesanal... Ahí, ...y específicamente para ti... ...sí... Uh -huh. Que te dé las cualidades que tú necesitas, este, lo que tú quieres expresar también sí. en tu zapato. Porque de verdad me han llegado clientes así que, que se expresan con, con su zapato. Por el color, la, la textura, Es que todo. tus manos son una extensión, tus pies son una extensión. Si no te gusta lo que estás viendo ahí abajo, no te sientes seguro, no vas a poder bailar bien. Eso es... Pues te puede hasta inhibir psicológicamente, claro. que te frena, ¿no? <risa> a, a mí me ha tocado bailar, sí, a, ahí en la academia tenemos, no es vitro piso, pero es, es piso, es no hay piso. duela, Ajá. y yo he tenido tenis, fíjate, o sea, tenis, donde ando a nivel de piso completamente, que no van de acuerdo al, al no no hacen química el piso y ellos, y me resbalo. Ah. Entonces eso se siente horrible y de verdad agarras a los chicos así y con cada uno que llegas, oye, deténme porque de verdad me estoy yendo y ellos sienten la inseguridad en las manos, entonces todo así se, se vuelve un conflicto. Sí, es no, madre. Ellos por cuidarte, tú por no caerte y de ahí ya no bailaste bonito ni en tiempo ni nada. ¿no? Ah, sí, pasa sí. Vamos a hacer un corte más y maestro, yo sé que esta canción te va a encantar. Menciona zapateros también y varias profesiones tan respetables, todas. Vamos a escuchar a Carlos Brito y el tema se llama Tú, tú loco y yo tranquilo. Uh. <risa> Qué bonito. <risa> sí, y está buenísima la canción. Ay, tú loco Dice, dice, ¡Ay!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 Ya volvimos, maestro, ¿qué tal? Muy bien. ¿Le gustó o no le gustó? Sí, nada más que no Ni la ver. escuchó, maestro, porque estaba platicando. Está <risa> muy La verdad es que sí, y, y quien nos está viendo por Facebook puede dar fe de esto. Es muy interesante, decíamos, eh, que si llega a una fiesta, mostrando un, un zapatito, llega a una clase, a una fiesta, un caballero con un par de zapatos así... El 90% de las chicas vamos a voltear a ver ese caballero y vamos a desear bailar con él. Es parte de la herramienta, así ¿no? Es. Esperemos que las clases hayan sido buenas y realmente <risa> baile así como, como se ve, ¿no? Así es. Rapidito, descríbenos Vaya. uno de caballero. Uno de caballero, ok. Uno de caballero generalmente son este, cerrados, uh -huh. generalmente es agujeta. ¿Sí? Yo recomiendo mucho tacón. El tacón para caballero, un alto 3, bueno, hay quien ha usado un alto 5, máximo que he visto en caballeros de este tipo, uh -huh. te da igual, te da línea, te, te, te, te da la línea al cuerpo sí. y este, te ayuda a girar. La técnica de abajo de la suela es la misma, herradura, okay. gamusa. Perfecto. Okay, okay. Y este, y el, el zapato es completamente en piel. Yo trabajo puras pieles, salvo que quieran chantús o alguna textura este de alguna tela en especial, ¿no? Uh -huh. Pero este los caballeros siempre piden pieles o charoles, ¿no? Sí. Lo, lo interesante de los caballeros es este la la combinación, como te estaba diciendo, ¿no? Sí. Generalmente piden negro son el clásico, el negro muy serios muy ellos. serios, sí no quieren darse anotadas ¿eh? <risa> pero bueno, los más osados piden un pachuco un bostoniano bicolor y este no, y como dice estábamos platicando a ver, no, nos ibas a platicar y claro ¿Qué? que puedes dar nombres que, que ah, llegó ah, llegó un tanguero un tanguero y... lógicamente argentino oh <risa> my god y nos pidió un zapato este Fíjate cómo se cómo nos proyectamos a través de un zapato, eh. Sí. Era la tenía que ser un zapato con la bandera argentina. Uh -huh. Los colores, azul, blanco, el logo del sol amarillo sí. al centro. ¿Cómo crees? Te lo juro. Y con su nombre a un lado entonces uh -huh. lo hicimos, le encantó, lógicamente, ¡Claro! y pues, bueno, era una obra de arte, honestamente. Por Dices, supuesto. Te iba a bailar con una obra de arte. <risa> sí, pero bueno, es una forma de proyectarse, ¿no? O sea, sí. lo que tú quieres transmitir. O sea, porque también es, este, eso hace el baile, ¿no? Sí, claro. Es una forma de expresión. Y sí. de identidad. Y de identidad, de identidad. sí. Ajá. Fíjate, te, te voy a platicar, hiciste eh, que recordara. Eh, yo durante mucho tiempo y malamente bailé con tenis converse uh -huh. eh, yo en ese entonces bailaba como dice, me daba las clases todas con tenis converse, ahora ya eh, no me arrepiento porque lo disfruté, pero mis rodillas de repente me recuerdan ese mal momento <risa> sí. pero eh, es cierto que te expresas eh, con tus pies también aparte del, del baile, yo tengo unos tenis converse blancos Donde en un momento de ocio, eh, con tela de pintura, uno de ellos lleva nuestro logo. Nosotros somos marca registrada. Sí. Y en algún momento que yo creo que no tenía algo que hacer, eh, dije, ah, ya sé, mis tenis van a ser así. Para mí siempre ha sido muy importante lo que yo uso en pies. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una clase, normalmente los alumnos lo que voltean a ver son mis pies. Uh -huh. Entonces... Sí. Eh, yo procuro usar tenis blanco bueno me gustan mucho los negros pero para las clases tenis blanco o de colores ah, muy bien. llamativos y esos tenis blancos están guardados todavía aunque ya no los uso tanto para bailar es como de vez en cuando digo ay me los llevo y ha habido gente que sí me ha preguntado oye dónde mandaste pintar tus tenis y yo <risa> conmigo <risa> cuando gusten, pero eh, a, a lo que voy es, es muy importante, es cierto lo que a ti te representa como esta persona argentina, uh -huh. es muy importante que lo traigas en donde a ti te sienta cómodo uh -huh. y sí. a, así como, como él lo baila yo lo entiendo porque yo cada vez que me voy a poner mis tenis, es muy importante para mí que la gente vea que es nuestro logo, es algo que tenemos 15 años haciendo hablando en cuestión del baile, entonces Claro que sí, yo lo felicito, me encantaría ver una foto de esos zapatos ah, que lograste, porque aparte, es es lo que tú decías, maestro, es una artesanía. Sí, es un arte, a ustedes les ustedes les puso un reto, ¿no? Claro, sí, no va a encontrar, sí, sí. o sea, ningún otro argentino Vaya que, que sí, quisiera eh. traer unos iguales, no, los va a encontrar. No. Entonces, ¡qué genial que tú logras eso! Sí, vaya que para una persona es tan difíciles, porque son Sí, difíciles. sí, sí. Sencillitos, sencillitos. Sí, sí. senc sí. senc sí. con su buena fama, ¿verdad? Pero bueno, lo logramos, le gustó y bien. Y este... Y como tú dices, ¿no? Él pues es, le, le encantó y a nosotros nos dio más gusto también haberlo claro. logrado claro, y que le dijiste, pero por favor a todos los que te pregunten, les dices quién los hizo, lo no, es medio egoísta ay, no es cierto <risa> sí sí no, no, no, hay gente si, no, no, no dicen y sobre todo ellos, no por ejemplo no puedes repetir un modelo que le hiciste a, él, a un artista a, para ah, otra claro. persona y cosas así, no, claro. ¿No? entonces no. oye, pero por cierto dinos tus redes sociales, algún número donde te podamos localizar todas ah, las gracias. formas localizadas pues bueno para estamos ti. en Instagram como Hobby Dance de Rodolfo Salazar uh -huh. estamos en Facebook también Hobby Dance Rodolfo Salazar ya tienen nuestro like sí. por cierto ah, gracias uh -huh. sí claro este Y pues bueno nos encuentran en aquí en Guadalajara estamos en Donato Guerra 424 Colonia Centro Guadalajara mandamos como decíamos a todas partes del mundo porque sí nos ha tocado me ha, gente, ha hablado gente de Australia imagínate qué genial sí, qué orgullo sí. Entonces, sí lo hemos hecho de Alemania que han venido aquí compran los zapatos y uh -huh. quieren que les sigas mandando entonces lo hemos hecho a Estados Unidos y este ¿Y qué más? Y nuestro teléfono, yo atiendo personalmente. Sí. El, el que está en el Facebook es mi celular. okay Y yo soy la persona que atiende porque pues, realmente me gusta atender a nuestros clientes. Claro. Darles una buena asesoría. No es vender un vender un zapato por vender un zapato. Es un es vender algo que te va a servir, que te va a ayudar, que te va a proteger y además está garantizado. ¿Hay lugar físico? Sí, ¿Aquí? tengo una, una, la tienda que está en Donato Guerra uh -huh. y ahí tenemos la, el... Este la exhibición. Uh -huh. Y ahí tú puedes armar tu zapato como te guste a ti. Ay, qué genial. Yo los quiero verdes Nosotros en la, par ah, en la sí. particular Tenemos con la academia 15, Este año cumplimos 15 años mm. Y cuando Humberto nos hizo saber de, de ti ay, que, De ay, zapatos nosotros dijimos, bueno, es que hace falta promocionar esa parte no uh -huh. Entonces eh, nosotros, ay, gracias. La intención de nosotros es eso decir la vez ¿Quieren zapatos de baile de de veras? Para porque no sabíamos a dónde y De repente te si nos preguntan sí. Tú dices, o ¿a sea, dónde mandas? No sé, es que no sé Y, y ya estás viendo que tiene sus, sí, sus sí, que ver. Sí. ¿sí? Tiene todo que ver. sí, así como ustedes que este son a la parte importante de, de porque los alumnos se a, a, ¿Sí? les preguntan a ustedes que son los sí. que saben, entonces ¿Ustedes pueden dar la mejor recomendación? Creo que no sabíamos tanto, pero ya no. hoy ya sabemos, ya sabemos. <risa> Se actualizaron. Sí. sí. <risa> Se aprende algo. Claro, y pues ustedes son, trabajamos para ustedes, sí. para los maestros, para las academias, que, que son los que están difundiendo más lo que es el baile. Efectivamente, tú decías que hay más gente bailando. Sí. Hace rato le hice un comentario aquí a Humberto y a Sochi. Mm. A Sochi. No, a Citlalis. A, Citlali. a, Citlali. a Citlali. Ah, aquí está? Ay, Ahí está, es nuestro angelito de la guarda. Ah, sí, siempre está aquí. Este, que una vez llegó a la tienda un señor mayor, un señor grande. No le podría, ¿no te podría calcular la edad? Porque pues, no, no podría, no. Pero sí sabía que era una persona mayor. Ajá. Y llega y me dice, señorita, ¿usted sabe cuál es la fuente de la juventud? Y yo. ay ¿Qué sabe él que yo no sé? No, pues hay el secreto. De lo, ¿Qué que, filósofo? No, sí, yo dije, no, pues ya lo vi. Ajá. Yo dije, no, sí está grande y está así de conservado y baila. Porque fue a comprar sus zapatos de baile. Dije, no, Ajá. pues yo quiero saber. Dije, no, no sé, dígame cuál es. Y fue el bailar. Sí. Como dijiste tú hace ratito, este, él decía que eh, te, te da felicidad, te da movimiento, te da te llena de alegría sí. y eso te da juventud sí, claro. entonces se me quedó muy grabado mucho eso y ahorita no lo acabas de confirmar sí. maestro sí, este, y nosotros la, la forma en que llevamos mm. es preocupados por, por esa eso. área psicológica, neurológica sí. Fíjate, hay una frase que a mí me, me marcó mucho del filósofo Friedrich Nietzsche, mm. que él, él decía que solo podría creer en un dios que supiera bailar uh -huh. sí. Ah, sí. porque lo haría más humano Exacto, sí, exactamente. Además, hemos bailado a través de los milenios, siglos, no todo sé, desde sí. que existimos, ¿no? Sí. sí no, en lo particular, en la academia me trabajaba mucho las contradanzas, que son las danzas circulares, como el rueda casino, eso, uh -huh. porque el círculo es como lo básico, ¿no? La energía que está uh -huh. girando todo el tiempo. Ajá. Uh -huh. y, y, y ahí estás creando la, la energía y el baile eh, desde los tiempos. De la, Los, nuestros primeros antepasados bailaban en la rueda uh -huh. porque bueno ya estaba la cosecha no Ay, sí. pero también lo hacían para la guerra uh -huh. no ¿Sí? y nomás sí, sí. cambiaba tum, tum, tum. cambiaban de lo agudo a lo grave, a lo grave. y empezaban porque estaba y comenzaban a bailar en una rueda pero el baile siempre está ahí siempre, todo, ¿eh? el tiempo. todo el tiempo ¿sí? entonces a veces que cuando cuando dejamos de bailar es porque algo nos está pasando nos estamos bloqueando entonces yo le digo regresen a bailar y se van a volver a liberar es sí. cierto ¿sí? sí entonces por eso nosotros difundimos el baile con esa intención y últimamente nos hemos dado cuenta que hay más gente que lo está haciendo donde se puede en el pasto, en la calle, en las plazas públicas uh -huh. y es una manera como de recuperar el tejido social en la ciudad. Sí, es cierto. Es importante. Vamos a difundir más el baile para que haya más gente que compre zapatos de baile. <risa> claro, <risa> ¿Sí? es que es, es... una ecuación. Hacemos una, una, una mancuerna, ¿no? Sí. Es que es? debemos hacer el círculo completo. Si a ti el baile te da salud mental y física, uh -huh. pero un buen calzado te da esa expresión de lo que a ti te gusta, lo que tú amas cierras el círculo y aparte que, uh -huh. que no lo ¿Sí? ves como un gasto, es una inversión en claro. ti, porque eso es, es en ti en ti, uh -huh. claro, sí, es cierto así que ya saben chicos por favor, mira me dice Iván que él él solo me conoció bailando con Converse <risa> pues ya hace unos años de eso Iván, ¿eh? a ver si, si ya con todo y el pequeño regresas con Lupita por favor Nuestro fiel seguidor siempre, que le encanta la bachata. Ay, rico. ¿Tiene zapatos especiales para bailar, Iván? Sería una buena pregunta. Aquí ya está el proveedor. <risa> sí. Así es, te esperamos, Iván. <risa> pues chicos, tenemos ya poco tiempo y no queremos que nos agarren las prisas. Así que recuerden, por favor que si quieren tener unos bonitos zapatos de calidad, porque eso es muy importante, darle a nuestros pies algo de calidad. Son los que te cargan todo el día y todos los días. Entonces, no nos vayamos por comprar lo más barato, no siempre es lo mejor. Invirtamos, como dijo el maestro, en un eh, producto de calidad. Y qué mejor que te atienda la dueña de la fábrica que te dé gusto en todo lo que tú pidas. Bueno, supongo que de repente sí nos dices, ¿verdad? No, eso no, no, de verdad no va contigo. <risa> eso no te queda. Ajá, ah. Pero tenemos la recomendación de una experta. Así que busquen, por favor, Hobby Dance. Hobby Dance. De Rodolfo, Rodolfo Salazar. Salazar sí, y pariente? pregunten sí vamos a, a platicar ahorita de eso, creo que somos familia y recuerden preguntar por Julieta Salazar el número de teléfono que está ahí en Facebook es el de ella, así que personalmente los va a atender. Así es que más maestro, no, pues no sé lo que más quiere agregar Julieta, luego vamos a invitar a Humberto el solito para que diga algo, porque hoy de verdad no lo dejamos. <risa> <hasta>. <risa> Es que la plática estuvo muy interesante, verdad. Y yo creo que un buen zapato para un buen bailador y una buena bailadora. Qué va, ¿Sí? ¿Sí? sí. Buenas bailadoras sabemos muchas. Así es. Y zapatos ya los ya los vas a tener. Los a tener? Los a tener. <risa> <risa> Julieta, diez Mantén. segunditos, algo más que gustes agregar. Pues que nos esperábamos mm. a todos los que gusten que este tener un buen zapato. Hecho aquí en México, orgullosamente mexicano. Tapatío, tapatío. Este, los esperamos ahí con todo el placer del mundo. Y este, y sigan bailando. Sí. Siguen viendo las academias. A estos maestros que son una belleza como personas Qué y gracias. no lo dudo como maestros también Dicen que somos un poco regañones ah. Algo, necesario, ah, bueno, pero... lo necesario Lo Necesarios. necesario sí, no, no son barquitos, ¿eh? no. Maestros barcos ¿Ves? Es por tu bien Pues chicos búsquenos también como Academia Anfibios Son. Eh, denos la oportunidad De recordarles que cuando eran pequeños Bailaban y lo hacían muy bien Somos adultos y lo podemos hacer Mejor, Así cierto es. maestro Pues vámonos Saludos, nos vemos, nos vemos. Bueno, nos, vamos y sí, nos, ya nos vemos y sí. nos Wow. <risa> Dice Iván, sin duda El instrumento principal de trabajo De cualquier bailador, obvio Vámonos, saludos a todos, gracias Adiós. chicos Pronto les dejamos el podcast Y gracias. vámonos, Adiós. gracias, gracias Gracias Chuck todo mm mezclado -hmm. Bailar es soñar con los pies Nos escuchamos la siguiente semana anfibios radio